yo creo que necesitábamos mejor un poquito de fluidez que no no la pudimos tener el otro día contra Uruguay no no pudimos mostrar la la, la Argentina que queremos ser no la imagen de un equipo duro en defensa que pueda correr el contragolpe el otro día eh, jugamos al ritmo de ellos entramos en en su juego hoy lo pudimos a mejor hacer un poquito más en la segunda parte la primera también en p o r nos costó pero bueno es un trabajo hay que seguir trabajando Pensar en lo que viene, que, que es muy importante, pero, pero bueno, eh, siempre e a mejor lo que se hizo y las cosas que hay que corregir, ¿no? Independientemente de que la jerarquía del rival es distinta a la de Uruguay y de Paraguay, hoy el equipo mejoró mucho en ofensiva, pero también defendió muy bien. Sí, e a una de, de las cosas que teníamos pendientes del otro día, tratar de ser un poco más agresivo en defensa. que no nos puedan anotar con facilidad, poder correr, que el otro día realmente se nos complicó mucho, que en ciertos momentos te entraban l a partido, poder anotar fácil, de una forma así corriendo, o conseguir tiros c ó m o d el otro día no lo pudimos hacer, hoy un poco más, pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, no queda mucho, te voy a decir, eh, partido s importante, s durísimo y bueno, de esto no vivo la clasificación, la siguiente fase, y ahora hay que seguir trabajando, no no queda otra. Son jugadores y un equipo muy autocrítico. Le duró mucho la calentura de la derrota con. Uruguay. Sí, sí. Hay que hacerlo. Que sí, realmente no no queríamos eh, perder. Obvio en casa nunca uno quiere perder ni amistoso ni en entrenamiento con no los vamos e n t r e n o s o t r o s ¿no? Y perder eh, y en la forma puede, te pueden ganar eh, jugando mejor, y pero no no jugando lo que uno quería o como uno quiere te duele te duele un poco más. Así que bueno hay hay revancha más adelante y esto siguen. ¿no?